Las 11 y 13 y 14 en este momento de la mañana. Nos queda un ratito hasta el mediodía aquí en Radio Kermés en Radio Cracia. A esta hora saludamos a Rodrigo Ortiz, integrante de Pampasativa En la Cátedra Abordaje Interdisciplinario del Cannabis se acordó que Pampasativa y Cannabis Argentino hagan investigaciones científicas, docencia y... ...y capacitaciones respecto al uso del cannabis. Rodrigo, buen día. Juani y Mauro de Radio Kermes te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Juani. Buen día, Mauro. Buen día a toda la audiencia. Bueno, eh, nada, convocarte para que nos cuentes esto... ...lo que van a hacer y cómo, cuándo... este ...y quiénes van a participar de estas capacitaciones. Sí, la verdad, primero muy contento por, por el avance... En, ...en la firma del convenio es con, con la Universidad de La Pampa de la Catedral Libre, eh, sobre el convenio para trabajar con, con toda la universidad, ya sea jurídica, eh, economía, lo, lo que se considere necesario para el desarrollo y, y la investigación del canal. Eh, sí, es el segundo convenio que firmamos, el primero fue con la Universidad San Juan Bosco de, de Estel, en Chubut, eh, ahora que tuvo novedades en, en, en noticias por ser la primera provincia en legislar, eh, el uso de cannabis eh, con legislatura provincial. Eh, creo que ese es el camino y, y por donde hay que apuntar. ¿Podés explicar cómo es eso eh, eh, bajo legislación? Buen día, perdón, eh, Rodrigo, Buen Juan, día. te saluda, ¿cómo estás? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es eso la, la legislación provincial para el cannabis? Ha avanzado eh, con por ahí por, por falta de, de toma de decisiones de nación. Uh -huh. La provincia de Chubut avanzó en su propia legislación, con, con control, eh, con poder de policía en el Ministerio de Salud de Chubut, y la, sería un retrocan provincial. Eh, cuando no están cubiertas las patologías con retrocan nacional, Chubut avanzó, salió ayer creo, en las noticias antes ayer, eh, avanzó con un retrocan provincial para garantizar la accesibilidad a salud y, y el derecho a, al tratamiento de los pacientes. La verdad que es en el país y está muy bueno porque hacen punta de lanza para, para que muchas provincias copien el modelo ese. ¿Y, ¿Y hablaron con algún legislador como para presentar un proyecto para que suceda en la provincia de La Pampa? Estamos en contacto ahí con el gobierno, de con, con gente de, de, de, del Coliseo de Chubut, con gente de la Universidad Juan Bosco, y estamos en contacto con un grupo de abogados para para también poner una disposición y ir avanzando en la batería. Uh -huh. y, y, y, Rodrigo, ha, han cambiado la, la, las reglas para, para poder pedir el reprocan a, a nivel nacional. ¿En qué cambió este, esto? Aparte de las demoras, sí eh, en que los médicos tienen que estar matriculados eh, en el sistema nacional y tener una diplomatura en, en cannabis medicinal que pero ahí fue muy muy muy polémico en el ambiente médico, porque si nos ponemos a pensar, la medicación de venta libre, como el paracetamol y el ibuprofeno, que mata a 6.000 personas al año, por ya sea intoxicaciones hepáticas, úlceras y todo eso, eh, se vende libre, y una medicación como cannabis, que por la Organización Mundial de la Salud no tiene un muerto registrado en los últimos años, ni en el mundo ni en el país, Eh, haya que hacer una diplomatura para, para recetarlo. Uh -huh. es, fue medio medio resistido, pero bueno, son las reglas de juego que hay que adaptarse. Eh, en La Pampa hay, hay algunos médicos ya con, con la diplomatura terminada, ¿Ah, ¿no? ¿sí? yo, y hay médicos que se están formando eh, también para para cumplir los requisitos que, que incluyen. Eh, ¿médicos, de... ¿Médicos de qué especialidades, Rodrigo? Medicina general, eh, oncología. Hay hay varios varios médicos que terminaron su diplomatura en, en la corte del año pasado. Nosotros la hicimos con un colega del año pasado. Eh, para que estamos volviendo a hacer, para, para refrescar el conocimiento y ver lo nuevo que, que están en los tratamientos, ya sea los estudios de ensayo preclínico o técnico. O sea, ¿vos, Pero... te, ¿vos tenés la diplomatura, Rodrigo? Sí, sí, sí, la hice en la asociación de medicina integrativa de, que depende de Valladolid uh -huh. dos años. ¿Y neurólogos y neurólogas tenés, tenés información si la están haciendo, si están interesados en hacerla? Están capacitándose uh -huh. eh, hay 6 meses para para adaptarse a la nueva norma eh, eso por ahí dependerá de, de, del profesional de, que, que realiza los, los pedidos es una norma nacional para reprocan nacional y uh -huh. eh, por ejemplo ahora el gobierno de Chubut no lo exige que me parece lo correcto porque es medicar en un alto médico y, y puede realizarlo cualquier persona que tenga cuidado. bien y, y, y, y, y discúlpame rodrigo pero si, si haces vos haces un reprocam como el que vos decís provincial tiene validez saliendo de una provincia no no es provincial, provincial. es como la verificación muy parecido a la a la RTO. RTO, al a la bien eh, y te pregunto esto rodrigo digo por si hay alguien está escuchando y no tiene idea que es hacer el reprocam digo eh, una persona que va a hacer una, una consulta a alguien para poder consumir cannabis medicinal por una dolencia la que sea a esa persona se le hace un pequeño una pequeña este eh, entrevista no? eh, le pregunta seguramente por qué se acerca a ese lugar ¿Para qué necesita la este el aceite medicinal? ¿Y toda esa información queda alojada dónde y, y para qué se usa esa información? Bien, ahí tenemos que dividir lo teórico y lo práctico. Bien. Lo teórico sería lo que vos dijiste, que una persona se le consulta, ahora dentro de los próximos cinco meses después de ser, o médicos que no estén con dictamatura, eh, se inscribe en el registro nacional del programa de cannabis, el ROCO y te autorizan a el cultivo, el autocultivo o ser cultivado solidario de hasta nueve plantas, el transporte de 40 gramos de flor de hidroecencia seca o de seis frascos goteros de aceite de 30 mililitros cada uno. El tratamiento puede ser con aceite, puede ser por puede ser por combustión, puede ser por cápsulas, puede ser no todas formas de administración. En lo práctico de noviembre, que no están saliendo aprobados los reprocarios, ¿Desde noviembre? Desde noviembre. ¿Eso es a nivel tenemos nacional? Mucho, sí, muchos médicos que desde, desde 15 20 de noviembre eh, tenemos reprocan en espera. Entonces, por ahí, ¿Y eso qué significa práctico, que esté en espera? Y que esté en espera que te vuelven a ver un paciente oncológico por un, un dolor, tos, quimio, vómito, por quimioterapia, pero eso que está comprobado que anda muy bien el tratamiento con cannabis. Entonces, vamos a los trámites de reprocan hay que esperar que le autorice, el paciente puede plantar sus plantas, puede hacer su aceite y consumirlo ese lapso de tiempo son 6 meses más o menos entre que teóricamente te autorizan plantas tus plantas y después procesas el aceite bien eh, imagínate lo que es un problema oncológico esperar 6 meses, 8 meses o ahora esperar 10 meses para una aprobación y después empezar a cultivar cuando está aprobado Eh, ¿Y, ¿Y saben por, ahí, por qué por esa demora de no, de no autorizar los reprocams? No, la verdad que por ahí muchos pedidos y pocos auditores, o, o por ahí no, no, no está bien, bien aceitado la, el, el circuito de, de reprocam Por eso, eh, lo que te digo, Chubut avanza en un reprocam provincial que va a ser más más dinámico, eh, más, más controlado también. Pero hay muchas solicitudes a nivel nacionales, pero hay pocas saliendo autorizadas. Y acá el reprocam en Santa Rosa, digo porque se aprobó en el Consejo Deliberante esa ordenanza, ¿eso avanzó en algo? ¿Sirve de algo o no? Es un registro, es un registro de cultivadores, eh, por ahí es un, un, un amparo sí. eh, mediante problemas legales, pero hay que fusionar, fusionar todas las provincias, con municipios y además algo acorde a, a la necesidad, a del de la patología y del de, de tratamiento. Claro. Eh, vos sos parte de Pampasativa, que es la primera sí. empresa privada este que en este rubro de, del cannabis y el, y el cáñamo. Eh, te quiero consultar eh, lo que le preguntamos a todos los sectores. ¿Cómo estaban hasta el año pasado y cómo están en estos últimos nueve meses? Digo porque es una empresa que seguramente eh, estaban con la idea de generar empleo para... Este, poder agrandarse, para sobre todo para poder trabajar, pero también para poder expandirse como como empresa. Hoy, Pampas Activa, ¿en qué situación está? Hoy, Pampas Activa está eh, por ahí a la espera de, de autorizaciones, desarrollando eh, gerénticas nuevas de mejoramiento, programa de gestión que lo tenemos hace casi dos años, eh, esperando... Por ahí la legislación, ahora se insolvino en la Agencia Nacional de Regulación de, de Tandam y Taricame eh, esperando que se convoque el Consejo Federal y que se avance en la legislación. Ya está la ley que es la 27.669 tendrían que, que reglamentarla hay, hay mucho para avanzar eh, y ahí lo que se ve desde la industria que se va avanzando muy lento eh, poniendo ejemplos a países como Uruguay poniendo ejemplo de, de Colombia, de México, de, de Estados Unidos, hoy en la mayoría de los Estados Unidos, de, de los estados de Estados Unidos, está está legislado y, y, y está haciendo una industria que genera mucho, mucho trabajo, aparte de la accesibilidad a la salud. Bien. Eh... Yo, por ahí lo comparo a la industria del cannabis con la industria de la soja o el trigo. Ajá. Son 500, 400 hectáreas, dos personas, y en la industria del cannabis son 19 personas, 3 hectáreas. Bien, bien. Eh, eh, pero hoy, ¿cómo, ¿cómo podés considerar que está la empresa? Está este estancado, está estancado en la parte de comercialización, sí, eh, avanzando gracias a Universidad de La Pampa, gracias a la gracias a CONICET, gracias a INCITAP, y la agrogenética riojana, la cual tenemos convenio, fue una de las primeras que exportó ahora hace poco a Suiza, trabajando mucho, mucho en la investigación, pero bueno, por ahí si no hay, eh, si no hay fondo, no hay incentivo para la investigación, también eh, se, se pone complicado hacer los desarrollos. Bien. Eh, bueno, Rodrigo, si quedó algo por decir, eh, te estamos escuchando, y si no, muchas gracias por este tiempo con Radio Kermés. No, pero ahí agradecer a ustedes la, la difusión y y, nada, y y ver de... de la parte de, de cultivadores, de, de breeders, de citomectadores de, de la provincia, para poder imitar provincias que ya están avanzados, o países que ya están avanzados, y, y, y darle un, un empujón a esto, que la verdad que es una industria que, que es emergente en todo el mundo, eh, tenemos el ejemplo de todo el mundo, del bueno y de lo malo, entonces por ahí las la probabilidades de error son son menores, nosotros al venir un poco atrasados, ya muy bien lo que está bien, lo que está mal en otros países y, y seguir trabajando con la industria e investigando, que queda muchísimo muchísimo por por generar nuevas cepas, adaptarlas a nuestra provincia, los climas eh, el, no es lo mismo la industria del en la industria medicinal en el norte, en el centro y en el sur de la provincia tampoco en la misma realidad climática pero bueno, para ahí eh, unirnos un poco y y empujar una industria que la verdad que a las economías regionales eh, le va a favorecer mucho, a la salud muchísimo, y el ingreso de divisas a la provincia de Colombia. Gracias de nuevo. Gracias a ustedes. Rodrigo Ortiz, integrante de Pampa Sativa, eh, dijo acá en Radio Cermés que desde noviembre del año pasado que no autorizan Reprocan, parte de eso es eh, responsabilidad de este gobierno nacional, por lo menos desde diciembre, y entre otras cosas, dijo que están estancados en la empresa Pampasativa.